Cuidado el mosquito que trae el dengue donde se acumula el agua y está. Elimine cacharro botellas y lata depósitos de agua los debe tapar. Canaletas y tanques neumáticos viejos, el agua es tancada, hay que eliminar. Cuidado el mosquito te va a picar, repelente así no te va a picar. Con insecticida tampoco te va a picar, espirales o tabletas habrá que usar. Si ayudamos entre todos vamos a ganar, al mosquito y al dengue hay que eliminar.